adultez. Por estas marcas son las que, las que brindo yo, marcas que, que como adultos tenemos la responsabilidad de, de poder dejar en las infancias de hoy, marcas que puedan, que puedan ser agradables, marcas que puedan alojar niños y niñas, marcas que puedan sostener. Y con esto abro la pregunta, ¿no? ¿cuál es tu marca de la infancia? que atesorás y guardás con amor. Esta tierra será tuya, es para ti. Bueno, reivindicar el juego y recuperar en la escuela espacios que propicien propuestas lúdicas es lo que nos dice eh, Marcela desde Neuquén. Buen día, dice Graciela Viciniano. Comenzamos este programa, saludos a todos. Saludamos también a Lorena Pilier y Javier Marcusi desde Neuquén. Bueno, nos cuenta Marcela que Javier es periodista deportivo, así que lo invitamos a escuchar a Carlos Zaira todos los días. Eh, creo que después de las... Bueno, después les decimos. Acá, a las 21. A las, no, de 20 a 21 está eh, nuestro querido compañero eh, Carlos. Bueno, tenemos un audio más, pero queríamos decirle que niños que juegan son niños saludables y retomar un poquito esto de las marcas, ¿no? Que decía... Eh, Florencia, ¿tenemos un audio más, Rita, para escuchar antes de la tanda, antes del primer aviso? Y para finalizar, me gustaría poder dejarles una pregunta, una pregunta relacionada al cuidado de nuestras infancias, ¿no? Por ejemplo, me gustaría pensar en, en cuál es el legado que como adultos le vamos a dejar el día de mañana a niños y a niñas. Que, que es lo que queremos dejarles a estas infancias ¿no? sabemos que, que la niñez es el momento y es la etapa más importante de la vida de todo adulto y somos nosotros los adultos quienes tenemos la enorme responsabilidad y el compromiso con las infancias de dejar marcas y huellas que sean favorables en sus vidas ¿no? marcas Que tengan relación con el amor, con la contención, con enseñar la tolerancia a la frustración, con enseñar valores y dejar sobre todo buenos momentos para que estas infancias sean sobre todo libres.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 Desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández, en el día de ayer, anunció la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto y, según lo acordado con los gobernadores, en las zonas rojas volver a la fase 1. Asimismo, anticipó que se van a habilitar los deportes individuales. En ese sentido, hizo un especial pedido a los deportistas en respetar los cuidados y no organizar reuniones sociales después de la práctica. Destacó la necesidad de acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro con las personas para evitar la propagación del coronavirus. Toda el área metropolitana de Buenos Aires, Río Gallegos, Río Grande y cuatro departamentos de Jujuy continuarán con las mismas condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio, mientras que Tartagal, La Rioja Capital, Chamical, Santiago del Estero Capital y La Banda volverán a un aislamiento más restrictivo. <música> días, querida audiencia de Radiográfica, desde Río Negro, quienes habla, mi nombre es Marcela Arad para el programa Tejiendo Redes, en la columna educativa En Clave de Infancias. En esta oportunidad eh, he estado pensando en estos días, al escuchar las voces eh, de las infancias en algunos audios que les voy a compartir, la necesidad de escucha y la necesidad y la responsabilidad de los adultos disponibles, llámese escuela, llámese familia, a, a escuchar, que no es nada fácil escuchar las voces de las infancias. Los derechos son de los niños. Tiene, tienen derecho a ser escuchados. Y en esto también vamos a interpelar eh, esto de devolver la voz de las y la escucha como punto de partida como una promesa tal vez incumplida por quienes eh, han realizado las leyes de protección eh, para las infancias en la Convención de los Derechos de las Infancias, que muchas veces ha sido desconocida y muchas veces incumplida. En realidad es una gran promesa que le hemos hecho a los niños y a las niñas, pero que muchas veces no se conoce. Hola, ¿cómo están? Acá nuevamente Juan Esteban Rodríguez y les voy a contar cómo me siento al saber que unos niños no van a poder tener regalos porque sus papás no tienen trabajo. Los papás no tienen trabajo porque fueron despedidos y me siento muy triste porque los niños no van a poder tener regalos su día, en su día. Por eso, nosotros vamos a regalar juguetes para el Día del Niño. Vamos Y van a ser gratis para los niños que no, no tienen dinero, ni los papás tampoco, ni trabajo. Por eso los vamos a regalar y a ver si sus papás consiguen el regalito. Si no lo consiguen, en, en otras tiendas que vengan acá y acá van a encontrar un regalito gratis para sus hijos. Y... Yo soy Juan Esteban Rodríguez. Chau. Ni hace malo, ni nace malo, ni nace malo. Bueno, ya sabemos que Juan Esteban Rodríguez y hoy también su hermana Sofía son integrantes del equipo de radiográfica. Agradecemos a Juan y a su familia que siempre están eh, dispuestos y con ganas y, y ávidos de, de participar y por supuesto esta columna está conducida. Por Marcela, vamos a seguir, Emi nos manda saludos y unas, unas un, unos lindos corazones. Eh, vamos a seguir eh, con, con lo próximo, Rita. Hola, yo soy Sofía Rodríguez y quiero explicarles todo lo que quiero que tengan los niños del mundo. Bueno, yo quiero que tengan amor, que sean comprendidos, que los escuchen, que no trabajen, que tengan a sus papás, que no les falten comida, que, ten, que tengan abrigo y estén calentitos, que los abracen que, y que los respeten mucho y que no reciban violencia y todo lo lindo del mundo que puedan tener ellos. Porque maldicen a tanto pobre que Cuidar y educar no pueden mirarse por separado, decía Marcela. Y dice Marcela, cuando cuido educo y cuando educo, cuido. Eh, dice Marcela que se están escuchando muy bien sus bases. Seguimos, Rita. Para abordar eh, la temática de esta columna educativa me, me tomé, eh, me tomé el gusto, diría el placer, de invitar. Eh, a Francesco Tonucci, en sus expresiones como los niños y las niñas piensan de otra manera. Y cómo, dice Francesco Tonucci, los adultos los hemos ido acostumbrando a obedecer y a decir lo que los adultos quieren. En esta cuestión que interpelábamos eh, las leyes, como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, en el año 1989, en su artículo 12, expresa eh, de una manera muy clara qué promesas le hemos hecho los adultos a los niños y que no es nada más y nada menos que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que los afecte. Una promesa, dice Tonucci, impresionante y una gran mentira. Los derechos son de los niños, no de los adultos. En esto de devolverle la voz a las infancias, habrá que pensar en otros caminos, en otras escuchas, en las escuchas atentas, en las escuchas que realmente escuchen la voz de los niños y las niñas. Dice Tonucci, y nuevamente rescato algo que es muy importante, que los niños y las niñas piensan de otra manera y pensar de otra manera requiere de una predisposición de un docente animador, de un docente que esté atento a lo que dice ese niño y esa niña para poder transcribir, para poder reconstruir, para poder expresar esa opinión a los gobernantes, como hacemos Que una ciudad esté pensada para los niños y niñas. regresa casa que de este lado del muro tu madre tu madre Bueno, como dice este nuevo festejo, porque se ha dejado de llamar Día del Niño y de la Niña y se dice de las infancias incluyendo la gran diversidad y pluralidad de infancias y de modo de ser niño que estamos viviendo y que estamos aprendiendo a deconstruir y a construir. Un adulto atento puede llevar a ser garante de la voz de la infancia, dice Marcela, que escuchar bueno no es simplemente oír y que está la responsabilidad de los adultos en este tema tan importante de esta nueva inclusión de las infancias y del lugar que les vamos a dar seguimos Rita escuchando Hola cómo están nuevamente acá soy Juan Esteban Rodríguez y les voy a contar me surgió una pregunta que cómo sería la vida si los niños mandáramos a los adultos o sea cómo se sentirían los niños ahí sería increíble sería más o menos para la para los adultos sería Bueno, malo, ¿cómo? No entiendo, pero me surgió esa pregunta. La respuesta es, ¿sería feliz? ¿Sería malo? No se sabe. Chao. Lo que no se sabe es que después de semejante reflexión. Qué pregunta que hizo Juan. Es para pensar, bueno, seguramente después de la pandemia muchas cosas van a cambiar. Dice acá Marcela que Juan interpela como infancias a los adultos. Y les pregunta, los interpela a ver cómo se sienten. Eh, esta eh, pregunta, dicen los oyentes del Sur del Sur, es, son preguntas muy movilizantes. Hoy quisimos simplemente con estos audios tan grandes, tan simples pero tan grandes, tan inmensos, brindar la posibilidad de escucharlos, de ponerles voz y y que pudiéramos hacer un pequeño homenaje en el día de mañana a las infancias. Seguimos, Rita. Y para ir cerrando, escuchando los audios de, de estas infancias que nos acompañan y, y nos, nos dan ese calor tan necesario para este mundo y, y esta sensación de un nuevo comienzo, quisiera por allí dejar eh, como algunas reflexiones Decirles que los niños son capaces de hacer propuestas que no están vinculadas a los modos y necesidades de los adultos. Nuestros modos, nuestras necesidades, la prisa, el valor del dinero, el futuro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Como dice Carlos ecliar en una de sus eh, conferencias y en uno de sus libros. Los niños son bastante libres si les permitimos que se expresen a su nivel. Los adultos, Quienes saben hacerlo es quienes podrán ayudarlos a llevarlos por diferentes caminos y a llevar esa voz como corresponsables del respeto por los derechos de las infancias. Y pienso en una manera de celebración eh, que no tiene que ver con un juguete, que no tiene que ver con lo material, que no tiene que ver con lo mercantil, y digo, importante sería, lo digo a modo de deseo, eh, lo digo tal vez como un sueño eh, realizado para ellos y ellas a quienes les adeudamos tanto, que no se puede tolerar en ninguna parte del mundo hayan niños que vivan de una manera y otros de otra manera. Esta desigualdad latente entre la ciudad y, y, lo, y lo marginado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 Radiográfica. Radiográfica. FM89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica. Pre